Vamos a hablar con Sebastián Monclova, ¿no? Sí, claro, eh, responsable de los árbitros, el colegio, nueva formación, desde que lo ha tomado la asociación de clubes, eh, hubo una clínica en San Miguel, árbitros nuevos, comisionados nuevos, que nos cuente un poco, Sebastián Monclova, este qué ha, ha pasado en esa clínica en San Miguel, eh, cuáles son las la, los pasos de seguir, cómo se está trabajando con los tres árbitros, habrá tres árbitros también en la Liga Argentina... Eva, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás hoy? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Bueno, un éxito, ¿no? La verdad que sí, eh, estamos muy contentos eh, por sobremanera de todo lo que se está haciendo, de todo lo que se está trabajando desde la Asociación Argentina de Árbitro en un proyecto en conjunto con, con la Asociación de Clubes, en eh, el crecimiento del estamento arbitral. Así que en eso estamos y vamos por buen camino. Sebastián, ¿cuánto ha mejorado no el tema del arbitraje? Poder arbitrar con tres árbitros, algo que buscaban hace mucho tiempo, ¿no? Realmente sí, se mejoró muchísimo. Se mejoró muchísimo la calidad del juego, eh, se mejoró muchísimo la cobertura de espacios. Eh, trabajando de dos, eh, teníamos espacios que teníamos en, en ciego y realmente gracias a, a, a, la, a la materia prima humana, digamos... Eh, es muy creíble el arbitraje argentino eh, eh, se podía llevar adelante pero ya no ya era muy complicado el deporte está que fue para el lado atlético un 100% y ya hay que estar en muchos lugares donde antes no se estaban así que bueno a partir del incremento del tercer árbitro el año pasado costó de entrada porque eh, trabajar en un compañero con un compañero en una mecánica de dos árbitros eh, ya es complejo Imagínense en armar un equipo de tres personas, la eh, que se articula y se empieza a generar el, el ensayo real porque esa es la realidad. Eh, eh, costó un poco, pero avanzamos muchísimo. Y hoy con la, se va a incorporar al, al tercer auto de la vida argentina con todos chicos jóvenes, talentos, que no superan los 30 años, eh, que están recontra preparados y muy entusiasmados verdad que es muy, muy exitoso y nos, nos pone muy contentos. En el colegio profesional, que fue una creación del año pasado, donde se profundizó la parte profesional en sí de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, y también la participación de la mujer, ¿no? Algo que inédito, ¿no? En la cual ya se están empezando a incorporar de a poco, y en comisionados también, comisionadas técnicas Así es, sí, sí eso va a subrayar en la integración de la mujer en el año pasado, y eh la Liga Nacional... o sea la categoría más, más, más grande de, de, de la Argentina... ...después se trabajó con, tres, con la mecánica de tres mujeres también... ...y la mecánica de tres árbitros en la Liga Femenina... ...durante todo el torneo... Eh, ...es importantísimo que, que se incluyan... Eh, ...y aparte vino de la mano también de un trabajo que se hizo con Fontana... ...en FIBA... ...que vino de una clínica en obras para todas las chicas así que ahí fue un inicial y claro los comisionados también y chicas comisionados así que estamos creciendo mucho en, en, en, todos, los, en todos los en todas las eh, formaciones tanto masculinas como femenina. las últimas dos metidas en una misma cada cuánto serán las evaluaciones y argentina puede seguir eh quedándose con, tranquilo de que tiene los mejores árbitros de América Mirá, el año pasado el Colegio Profesional evaluó los árbitros en cuatro campamentos distintos a lo que era la Liga Nacional y la Liga Argentina eh, que es un seguimiento ese seguimiento también es semanalmente se toman tres o cuatro partidos y eh, se editan ¿Qué? ¿Qué? Clips, se le hacen devolucionar a los árbitros para que mejoren los campamentos fueron cinco el año pasado de, de la Liga Nacional de mujeres fueron tres y este año metimos un campus de reclutamiento de talentos El jueves y viernes pasado en Macuay y San Miguel eh, para integración con ese árbitro y el sábado y domingo se hizo ya con el plantel profesional de árbitros el campamento de, de perfeccionamiento y calculamos siempre la ventana si va, no un campamento de perfeccionamiento eh, calculamos que entre 3 y 4 siempre estamos en ese número más el seguimiento que se hace constante ¿no? Bueno Sebastián, te agradecemos el contacto Lamentablemente nos quedamos sin mucho más tiempo Pero bueno, eh, nos pone contento que haya sido Exitoso el campamento del Colegio Profesional Del ADC en San Miguel Porque bueno, también es una pata Importante del espectáculo, los árbitros Bueno, la verdad es que Usted me ¿no? quedó con estar, que sí, tenemos Los mejores árbitros, sin duda eh, eh, Estamos, creo que Superando muchos Lugares de, de América En general, eh, así que sí. Y bueno, les agradezco a ustedes el tiempo y el diversito que nos han dado para, para expresar nuestra, nuestro trabajo. ¿Sí? Ahí está, y me, me gustaba cerrar con esa frase. Gracias por tu tiempo. No, es un abrazo grande.